MUNDOFONÍAS fonías Mama. <laughs> Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa cuyo fundamento son las músicas de raíz popular de todo el planeta que hacemos Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que se emite a través de 44 emisoras a lo largo y ancho de la Vía Láctea. Y hemos comenzado con un grupo llamado Cacustic Os lo presentábamos hace algunos meses con motivo de su actuación en Babelmet de Marsella. Un evento, un encuentro musical que tuvo lugar el pasado mes de marzo en la ciudad francesa, en la ciudad occitana, en la ciudad provenzal. Pues allí todos los años tiene lugar este encuentro Babel Med. Y este era uno de los grupos que os presentábamos previamente a Babel Met y que también queríamos entrevistar en, esa, en ese evento, en ese encuentro. Lamentablemente no fue posible porque tuvieron unos problemas con su avión, llegaron más tarde de lo previsto, perdieron alguna conexión, y bueno, por lo menos hemos querido recuperar su música, su música que nos llega desde el Caribe, y nos llega desde una isla particularmente querida, desde aquí, desde Mundofonías, dado que en esta isla se escucha Mundofonías, la isla de Guadalupe, en las pequeñas Antillas, administrativamente, pertenece a Francia, y hay una emisora educativa con una tremenda y lo hable labor a sus espaldas, Radio Interschool, que desde hace años emite Mundofonías. Así que un fuerte saludo a nuestros oyentes en la isla de Guadalupe, por supuesto a todos los oyentes caribeños en Puerto Rico, en México, en Colombia, Venezuela y, como no, pues a todos los oyentes de la galaxia de Mundofonías, la música de cacustic desde Guadalupe, que también da paso a otra música que tiene conexión con otra isla muy querida por nosotros, especialmente también después de haberla visitado recientemente, la isla de La Reunión. Ahí asistíamos hace poquito al Festival Sakifo y al encuentro Yoma, Indian Ocean Music Market, el mercado musical del Océano Índico. Esto era hace muy poquitos días y por supuesto también nos daremos buena cuenta de nuestra presencia allí con numerosas entrevistas. Por cierto que uno de los grupos que estuvo ahí actuando estuvo también en Babelmet y en Babelmet. También pudimos hablar con ellos. Se trata de Pashibaba. Es un proyecto que reúne músicos de la reunión con otros músicos de Francia. La Francia metropolitana, como dicen desde la reunión metropol, la Metrópolis. Pues bueno, unos 10.000 kilómetros de distancia que les separan a las gentes del grupo Pachibaba. Ellos van a grabar su primer disco en este verano, pero amablemente nos han cedido algunas músicas, como por ejemplo esta grabación en directo. Después hablaremos con ellos. Nous ça ne connaît pas usa usa pas ça ne pas ça ne pas ça ne pas ça ne pas ça ne pas ça ne pas ça ne pas Chausson on connaît pas Chausson ça ni connaît pas Chausson yeah. on connaît pas Chausson ça ni connaît pas Chausson on connaît pas Chausson on connaît pas Chausson ça connaît pas ça ça connaît pas Cheu Cheu ça ça connaît pas On te ça ça connaît pas On pas que ça ça ça ne connaît pas On te uche uche on sa sa sa ne connais pas on te uche uche on sa sa sa ne uche uche sa sa sa ne connais uche uche sa sa sa ne connais pas on ne le connaît pas et dans sa sa ne connaît pas blanc cas connaît pas Dans la finale baya ça ça ça ne connaît pas dans la finale wayo ça ça ça ne connaît pas dans la finale baya yeah, yeah. See? You. Ça ne va. Ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas. Ça ne ne ne ne ne Es la música en directo de este proyecto Pashibaba. Ellos todavía no tienen disco, tienen una canción de presentación y algunas grabaciones que han ido haciendo en sus conciertos, como esta que nos han cedido amablemente para también presentar la entrevista que realizamos con ellos en el Babelmet de Marsella. Pashibaba es un proyecto musical impulsado por Olivier Agast, músico Reuniones, presente en grupos como Lendigo, Phixi, bien conocido por ser ese acordeonista que tiene ese estupendo dúo con el jamaicano Winston McAnuff. También Sigilatef, otro músico francés, sobre todo percusionista, que también es un auténtico showman. Y bueno, en torno a este trío. ...pues un montón de músicos que por aquí pululan para conformar este grupo. Esto es lo que nos contaban hace unas semanas en Marsella. ¿Podéis hablar un poco de los orígenes del grupo, de dónde venís, de la inspiración, todo eso? Lo que tenemos en común es el amor por el Maloya, la música maloya... ...el amor hacia la isla de La Reunión. Yo voy allí desde el año 94, de forma habitual... La cercanía con Olivier y su música sí es un viejo amigo. Nos conocemos desde los años 90, aunque no habíamos tocado nunca juntos en un grupo. Así que bueno, son una serie de energías que se han juntado y se han encontrado. Hace como un año. El bebé tiene ahora mismo un año habla ahora Fixi, de hecho con Olivier pues nos conocemos desde hace tiempo y hemos trabajado ya en ocasiones, Olivier tiene su grupo en yo tengo mi proyecto con Winston Macanuff el cantante jamaicano así que hemos mezclado un poco nuestras influencias, las hemos mestizado, muchas músicas que teníamos en nuestros proyectos personales y que no habíamos utilizado, las hemos puesto en Pachibaba así que bueno, hemos aportado todos esos ingredientes, el Maloya, el Sega, el, el funk, el reggae. el reggae. Yo traigo mi acordeón con ese toque más de vals e intentamos hacer una nueva receta con todo esto. Es un grupo muy particular porque no podemos estar tocando todo el tiempo juntos. Hay 10.000 kilómetros que nos separan, así que es eh, por periodos. Hemos estado en la reunión hace cinco semanas, en otra residencia, o en la segunda residencia de trabajo en la Ciudad de las Artes de saint -Denis. Hemos trabajado sobre ocho nuevas composiciones con vistas al disco que vamos a grabar este verano y hemos dado tres conciertos. El ICO, nuestra promotora, nos está buscando y organizando conciertos. Estamos en Valermed, hemos tocado en París y luego hay esos períodos de concentrarnos en el trabajo. Pero no es como un grupo que puedan estar todos en la Francia metropolitana cerca y poder estar de gira constantemente. Yo encuentro que en la reunión hay una energía muy particular. Es una isla musical y nuestra música, la de Pashibaba, se nutre mucho de la energía de la reunión y de su música. El público reunionés nos sigue como algo también que constituye una nueva aportación a la música maloya y a estos estilos, así que hemos tocado bastante ahí allí. allí nos encontramos a gusto y allí hemos pensado en grabar el disco. Sonaba la música de Pashibaba, ese proyecto franco-reunionés con el cual hablábamos en Marsella durante la celebración del Babelmet. También en Babelmet hablábamos con otro interesante proyecto llamado Wei. es una palabra que quiere decir hoy en lengua occitana, u -E -I, así de simple. Un proyecto musical que parte de gente que ha estado en grupos como Locor de La Plana, practicando esas polifonías, con inspiración en las músicas tradicionales provenzales y occitanas que en esta ocasión combinan con electrónica ...dando un resultado bastante original... ...y también con una clara vinculación y compromiso... ...con su idioma, la lengua occitana... ...esto es lo que nos contaban allí en Marsella. Nuestra forma de cantar cambia, varía según las piezas... ...se basa muy a menudo en una melodía o en un texto... ...que se encuentra en el repertorio tradicional... ...y a lo mejor nos quedamos con la letra y se rehace toda la música o también se va a escribir los textos de forma nueva utilizando una melodía que ya existe. Así que depende un poco de cada canción. Nuestra forma de combinar las voces muchas veces tiene que ver con lo que hemos hecho y hemos experimentado en cuanto a polifonías con grupos como Locor de la Plana. Eso está ahí evidentemente nos servimos de ello, pero también echamos mano de otras cosas. También músicas que hemos utilizado a lo largo de nuestra carrera, como puede ser el hip-hop, el reggae, el rock u otras músicas. Nos gusta echar mano de, de todas estas cosas, así que la cosa varía mucho de un tema al otro. Puede haber polifonía, puede haber canto al unísono. Hay momentos que solamente canta un cantante, seguidos de grandes momentos polifónicos, somos cuatro voces. Yo creo que la polifonía ha llegado no hace mucho a la música tradicional. La mayor parte de las músicas que utilizamos son canciones cantadas en una sola voz, al unísono, que armonizamos nosotros. Así que se rehace la melodía. Hay temáticas recurrentes que no las hemos elegido de forma voluntaria, no hemos montado el grupo pensando, vamos a hacer un grupo comprometido, pero son cosas que se te imponen igual que la realidad se nos impone. La guerra existe, es algo que me afecta, y de alguna manera eso llega a nuestros textos, igual que otras preocupaciones y otras circunstancias, de una manera poética, siempre que es posible, porque tenemos esa intención poética, y en occitano, que es nuestra lengua. Así que esa es un poco la especificidad de los textos, de las letras de Wey, a hablar de cosas que pueden ser no demasiado alegres, pero intentando decir las cosas de una manera hermosa, por lo menos. Nuestra lengua, el occitano, es una lengua que está un poco en la misma situación que las otras lenguas de Francia, y hay muchas, es decir, que Francia es un país que no reconoce su propia diversidad lingüística en su propio territorio, lo que hace que nuestra lengua no tenga valor legal. Así que después de los 800 años que hace desde que nuestro territorio se convirtió en territorio francés, a pesar de todo lo que ha ocurrido y a pesar de todo esto, podemos decir que nuestra lengua ha perdurado y ha sobrevivido. Nosotros cantamos en un idioma que en el conjunto de Francia hay mucha gente que no lo entiende, pero también es todo lo que nos queda. Lo que podemos hacer por nuestro idioma es utilizarlo. Cantando y después, si sí, cantando eh, pasamos más allá de las fronteras y tocamos y cantamos en el extranjero, de esta manera podemos hacer conocer a la gente nuestra riqueza lingüística y hacemos también que la gente sepa que existimos. Y'a une oh, riu qui rajou, mama, c'est sa bièse Koumanouriou Fasier, mama, c'est sa bièse Koumani Jesse si souri Kampa, pas l'êtes tout coupa, la terre est l'Isombrée, tout la terre est mama, c'est sa bièse Koumanouriou Fasien, bête, aïe mama, c'est sa bièse, tout Jesse souris, campa, pas y'en tout ou vous êtes dit I'm Bob Je ai mama, c'est ça bien, scumanit Jessie Sourei Camp Să si. Seguimos en Mundofonías, al igual que el grupo anterior, el grupo Franco Reunionés Pashi Estos otros artistas que vienen desde el sur de Francia, también desde Occitania, Way, tampoco tienen disco publicado, están en un proceso de micromecenazgo, de recolección de apoyos. Si os ha gustado y queréis colaborar, podéis dirigiros a su página web, tecleáis tres vocales UEI, el nombre del grupo UEI Música, después como suena, punto .com y ya les tenéis. Y vamos a continuar también con otra entrevista. En este caso nos trasladamos a Costa de Marfil. El último programa de Mundofonías estaba dedicado al Festival FEMUA en Avillán, en Costa de Marfil, al cual también asistíamos hace pocas semanas, con el homenaje incluido a Papagüema, que había fallecido el año anterior sobre el escenario en ese mismo festival. En el anterior programa ofrecíamos entrevistas con el director del festival, con Salif Keita, Y nos quedó una entrevista en el tintero, que es la que vamos a escuchar ahora el grupo Revolución Revolución desde Costa de Marfil. Ellos practican el estilo zouglou y esto es lo que nos cuentan de su música. Estamos en Avillán, estamos durante la celebración del FEMUA y tenemos a nuestro alrededor un grupo de Costa de Marfil, de Côte d'Ivoire, que va a tocar en FEMUA son Revolución, Revolución, y nos van a contar un poco qué es lo que hacen. Bonsoir. Bonsoir. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer hablar con vosotros, Revolución. el grupo Revolución. Hola, soy Saishai de Revolución. Hola, soy Iso Revolución. de Revolución. Hola, soy Jokora Revolución. Hola, soy Salut, moi cе prometé du grupul Revoluție. Hola, yo soy prometé <risa> del grupo Revolución. Habla español. Ah. Irá la revolución. Irá la, <risa> la revolución. ¿Por Viva qué revolución? ¿Por qué ese nombre? Ah, ah pues porque precisamente porque se pronuncia, se pronuncia así, ¿Mm -hmm? igual que en español. Y también revolución porque la música de la que partimos, el zouglou una música típica de aquí, pero para poder hacerla viajar le hacía falta una revolución, así que la hemos modificado un poco, le hemos aportado un toque internacional para que esta música pueda viajar. ¿Qué es que y es hemos escogido M el nombre de Revolución Zuc por eso. Es, es ¿Qué que es la, la música Zouklu? Mm, es un poco la música que Magic y System hacía al principio y es el género de música que hacemos. Una música que proporciona un ambiente y también permite transmitir unos mensajes. La música de conciencia y una música urbana. ¿Quiénes son los miembros del grupo y qué instrumentos tocáis? Eh, somos cuatro. Saishai, si, Iso, prometéis Iso, Kora. guitarra, percusiones, bailamos, cantamos. ¿Dónde vivís vosotros? ¿Sois de Avillán? Sí, sí, somos de Avillán. ¿Es la primera vez que toquéis en el FEMUA? Sí, es la primera vez que participamos. Bueno, como cabeza de cartel, digamos. Anteriormente habíamos tocado ya, pero es la primera vez como cabeza de cartel. ¿Qué pensáis de la iniciativa del FEMUA y de su conexión con el barrio de Anumabo? Este festival, el FEMUA, es un festival que ofrece una plataforma internacional ya no solo a este barrio de Anumabo, sino a, a la ciudad de Avillán y a la costa de Marfil, y a los artistas marfileños. Así que es una posibilidad también de intercambio, de encontrarse con profesionales de la música, de la cultura, de los medios de comunicación, a nivel internacional también. Así que es una bonita iniciativa, es un gran festival que llama la atención y que atrae a todo el mundo. Tocar en el FEMUA para nosotros es un honor. Nos recompensa también después de todos estos años de duro trabajo. Así que tocar en el FEMUA es un placer y pienso que... que este festival se ha convertido en uno de los grandes festivales de África, donde se reúnen numerosos artistas de todo el mundo así que es un honor también estar entre esos artistas para nosotros y en el escenario grande Pourrais-je chanter quelque chose, vous a capela, comme si on est, à cappella, Si c'est pas ma dans les de nuit, en train de picoler pas que Je sens la dose est montée, de tracer mais si je les gars vont dire que nu a plie oh, yeah, oh, wow. boom fire, bravo, bravo. <laughs> bravo, merci, merci revoluțion, merci, gona gona, cu a nuze, revoluțion. Avant o blai son le pilote autorité qui lui capta. touche pas on t'offre le toi, tu veux t'amuser ah va danser va libérer va s'amuser tout va se laisser va déranger on va gâter s'amuser maintenant tout soleil biodo si si le balne et oh mon coqaison est à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 De cualquier color que sea la muerte, yo tengo miles de hierbas para curarlos, escondidos en el chichi de mi cabeza. Tengo pa' que aprendan la pósima y su receta. Seguimos en Mundofonías. Veníamos de Costa de Marfil, donde os ofrecíamos esa última entrevista que realizábamos con el grupo Revolución. También escuchábamos su música allí en Avillán, en Costa de Marfil. Y siguiendo un poco la línea del Ecuador, nos hemos ido a Ecuador, a América Latina, para escuchar la música de este proyecto llamado Río Mira Música. Con raíces en las sonoridades afroecuatorianas, afroamericanas. Son Río Mira, que además de músicos ecuatorianos, con la cantante Carla Canora, por ejemplo, también tiene músicos de Colombia. Marimba del Pacífico es el estilo y también la referencia al instrumento habitual en esas tierras. Y también el título del disco, que saldrá publicado el 7 de julio. Si sí, os ofrecíamos un EP con su tema Adiós Morena hace algunos meses, esta es una de las canciones que nos adelanta el contenido del disco. Román, Román. Y seguimos con la música de un grupo cuyo nuevo disco saldrá también en julio, no a primeros como el de Río Mira, sino a finales, el día 28. El nombre del grupo tiene cuatro sílabas, cada sílaba representa a uno de los países de donde vienen sus miembros, Mono, Suezi, Mozambique, Noruega, Suecia y Zimbabue. Escuchábamos el nuevo disco de Mono Suez y saldrá publicado internacionalmente el 28 de julio, así que un poquito más de un mes antes lo estamos oyendo aquí en Mundofonías. El disco Aye y esta pieza Niuchi. Y en este programa en el cual os hemos hablado de Babel Met en Marsella y de FEMOA en Avillán, Costa de Marfil, dos de los eventos y festivales en los que hemos estado presentes en este año y os hemos traído entrevistas con Pashibaba Way y Revolución, nos despedimos con otra novedad discográfica del proyecto Meijane. ya le conocéis aquí a este grupo con inspiraciones que pueden ir desde la música Sefardí al canto de Mongolia, al canto difónico. Vienen desde Francia, es donde tienen su base. Su nuevo disco se llama La, Silencieuse, la Silenciosa, y aquí están los tres impulsores del grupo. María Logan en el canto, Milat Pasta en las percusiones persas, Joanny en la guitarra El Dombra, que es un instrumento de dos cuerdas de Asia Central, Y el canto difónico. Joanny Cugté es el impulsor del proyecto Rut Nomad, Rutas Nómadas, y de esa maravillosa antología del canto Humi de Mongolia. Un doble disco con material espléndido que hemos disfrutado, como bien sabéis, hace algún tiempo aquí en Mundofonías. Pues bien, en este disco Meijane cuenta con otros músicos de Mongolia, de Irán y de Francia colaborando en esta producción realmente interesante nos vamos a quedar para despedir esta edición de Mundofonías con el tema Ulin Nulims Y como siempre os recordamos, nuestra página web mundofonías.com, ahí tenéis publicados todos nuestros programas. Podéis también consultar los nombres de estos artistas, a veces muy complicados, no solo de escribir, sobre todo de decir, y eso os lo tenemos que confesar, los que estamos aquí delante del micro y además intentamos eh, pronunciar los nombres como realmente son meteremos la pata muchísimas veces pero bueno, intención buena intención, desde luego no falta en fin, ahí tenéis mundofonías.com nos podéis contactar en radio.mundofonías.com. también estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook etcétera, etcétera os dejamos ya con la música del nuevo disco de Meijane hasta la próxima edición de Mundofonías el programa que hacemos desde Madrid Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho de la galaxia. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Dann schie